A, a consultar sobre una importante reunión que、eh, hubo el fin de semana, más precisamente el sábado, aquí,、eh, bomberos voluntarios de la zona estuvieron presentes en el cuartel. Sí,、eh, tuvimos una reunión de didáctica que por lo general se hace una vez o dos veces al año,、eh, o sea, eso estuvo a nivel eh, provincial, eh, por el cual participó el presidente, el, el director provincial de capacitación, con todo su. Eh, con todos los directores a nivel eh, re, eh, zonal, y, y, o sea, regionales, zonales y eh, eh, vinieron, ¿no? O sea, que tienen cinco regiones que viene el director y el subdirector más...、Eh, más todos los directores a nivel zonales、eh, también, o sea, por eso más o menos un número de 35 o 40 personas.、Eh, esta gente es、eh, la que prepara todo el material didáctico para, para la capacitación del cuerpo y donde se preparan los cursos y todo para el bombero, ¿no、es ¿cierto? Eso ha sido muy amable, muchas gracias. No, gracias a vos Alfredo、eh, por estar siempre con nosotros y te pido disculpas a vos y también a los a otros colegas tuyos que por ahí a veces con el afán de ir a veces por ahí a veces uno no, no lo llama, ¿no?